Hola, buenos días.、Eh, sí, ya、eh, se ha r e d i c a d o la denuncia.、Eh, y o intervino la Fiscalía, la Brigada de, de Búsqueda de Personas, esta Gendarmería también.、Eh, novedades, no tenemos nada. ¿Me entendés? O sea, son todas cosas tiradas al aire: gente que te manda para un lado, para otro, y no son datos falsos, ¿me entendés? Mi、hija, no se encontró nada,、mm. y, y bueno, andamos en busca de, de que aporten datos, que nos digan datos、eh, reales de dónde puede estar mi hija. Si alguien la vio, por favor se comuniquen que está mi teléfono.、Mm. Eh, la madre, la hermana, el padre, todos los familiares, vecinos, amigos,、eh, compañeros de colegio,、eh, están. Preocupado buscándola, ya hace 72 horas.、Uh -huh. eh, a partir de de hoy, de la una de la tarde,、eh, si se puede, sal, saldremos en los medios con fotos de ella.、Uh -huh. eh, no sé qué más querés que te comente. Ella、sí、un... había ido a llevar a la hermanita de cuántos años al jardín. La hermanita tiene como cuatro años más o menos. Y de ahí tenía que ir a la escuela.、Sí. Y de ahí iba para el colegio. ¿A qué escuela va?、Ah, a. Yo la, la tengo como la 29, pero ahora cambiaron los nombres de l colegio, ahí en Pintos y Solís.、Ajá. Camino a l colegio, ella se cruzó con, con su novio,、uh -huh. eh, se quedó, la, lo saludó al novio, estuvo con el novio ahí y después se fue y ya no se supo más nada a l colegio fue, va caminando habitualmente? Sí, sí, sí, sí, sí, todos los días. Todos los días iba caminando, eran unas 8 cuadras de su casa, el colegio. Y en ese trayecto no se supo más nada. No se supo más nada. No se supo más nada.、Eh, la policía de José Sepá mucho no está haciendo, porque la verdad, la primera, mucho no está haciendo. ¿Me、mm. entendés? Porque inclusive los padres tuvimos que, que entregar el afiche de mi hija para que peguen en los m ó v i l e s porque e l l a s ni siquiera habían dado el informe de, que, de pérdida.、Mm. Eh, ya, bueno, ayer intervino la fiscalía de la 23, la de. s a r o l i n a s Argentina. Y bueno, no, no sé, no sé qué más decirte.、Uh -huh. Somos, somos dos, dos familias desesperadas.、Uh -huh. Estamos desesperados buscándola. Queremos saber, queremos que vuelva.、Eh, no es como mucha gente comenta también en el Facebook:、uh -huh. por algo se fue, tenía problemas.、Uh -huh. eh, no, mentira, no tenía ningún problema.、Eh, so, nosotros somos padres separados.、Uh -huh. La madre tiene su. Familia y yo tengo mi familia aparte,、uh -huh. pero en este caso no, no, nos unimos, tenemos muy buena relación.、Uh -huh. eh, eh, ¿Qué más decirte? No tenía problema con la madre, no、uh -huh. tenía problema conmigo, que soy el padre, con la hermana, con nadie. con n a Puedes ver en la foto que, que fue la última foto que, que es la que está en las redes, ¿no? Sí. Así como están las redes, ella salió vestida、uh -huh. en la casa. Documento, se, se llevó, no se llevó ropa, nada, o sea, ya no sabemos qué pensar, r e n t i e n d e s、mm. Con la inseguridad que hay en la Argentina, ya no sabemos qué pensar.、Mm. Digo, quedamos a disposición aquí para charlar las veces que sea necesario, ojalá en breve, rapidísimo, tengamos buenas noticias para, para contar, bueno, y quedamos a disposición. Bueno, bueno, agradezco de corazón, gracias por, por los minutos que me diste, y bueno. Si alguien sabe algo, por favor, está mi número de teléfono. o s sea, é Sepúa está haciendo l afiche s、uh -huh. con la foto de ella, el número de teléfono mío, de la hermana. ¿Entendés?、Uh -huh. eh, que se comuniquen. Por favor, se lo p e d i o Ahora vamos a ¿Eh? repasar cómo estaba vestida: tenía una remera negra, un jean, s í el día que,、sí. el 31 cuando, fue, cuando iba a la escuela. Exactamente, sí. Y... Una remera negra, jean, zapatilla eh, eh, blanca con rosado、uh -huh. y andaba con una Uh -huh. eh, bien peinada, bien arreglada, como se ve en la foto.、Uh -huh. Ahora no, no sé cómo estará o quién será que la tenga. Ojalá a, aparezca、eh, en breve, pronto, r a p i d í s i m o Diego, quedamos a disposición. Te mandamos un abrazo grande y cualquier novedad, estamos al,、eh, mantenernos al tanto. t o gracias. Un abrazo gracias. grande.